Perucita Roja Hermanos Grimm Había una vez una dulce niña que vivía con su mamá en una pequeña aldea rodeada por un bosque muy hermoso. Todos en la aldea la querían mucho, pero quien más la quería era su abuela. La abuelita siempre estaba pensando en ella, cosiéndole delantales con puntillas y tejiéndole guantes abrigados. En cierta ocasión, le regaló una capa de terciopelo rojo y como le sentaba tan bien y la niña nunca se la quitaba, ni para dormir, todos comenzaron a llamarla Caperucita Roja. Cierto día, la mamá de Caperucita hizo una tarta, llenó una botella de leche y pidió a la niña que fuera a llevárselas a la abuela que estaba enferma. Mientras le ataba el lazo del delantal, le hizo las últimas recomendaciones. Caperucita, tienes que llevarle esta tarta y esta leche a tu abuelita. La pobre está enferma y esto la reanimará. El camino es largo y tienes que atravesar el bosque. Anda con cuidado y no te apartes del camino. No te vayas a caer, se rompa la botella y tu abuela se quede sin nada. Ve derechito y sin entretenerte. No te pongas a juguetear por todas partes. Cuando llegues a su casa, no te olvides de darle los buenos días. Y sobre todo, no hables con desconocidos. Lo haré todo bien, dijo Caperucita Roja. Y Caperucita Roja se marchó rumbo a la casa de la abuela que vivía afuera, en el bosque, a media hora de camino de la aldea. Cuando Caperucita Roja iba caminando por el bosque, salió a su encuentro un lobo que parecía estar esperándola. Nunca antes la niña había visto un lobo y no sabía lo peligroso que es ese animal. Así que no se asustó. El lobo, amablemente, le dijo. Buenos días, pequeña. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Me llaman Caperucita Roja. ¿A dónde vas tan temprano? Voy a ver a mi abuelita. Dime, Caperucita Roja, ¿dónde vive tu abuela? Hay que caminar todavía un buen cuarto de hora por el bosque, porque su casa se encuentra bajo las tres grandes encinas. ¿Y qué llevas en esa canasta? Tarta y leche, contestó Caperucita con cierto recelo. Pero te advierto, la cesta es para ella y solo para ella. La abuela está enferma y débil y necesita algo bueno para fortalecerse. El lobo se echó a reír. <risa> no es exactamente bizcocho lo que me apetece cenar esta noche. ¿Decías algo? Preguntó Caperucita. No. Contestó el lobo haciéndosele agua a la boca. Pensaba en voz alta. Esa joven y del Cada niña será un suculento bocado. Sabrá mucho mejor que la abuela. Has de comportarte con astucia si quieres comerte a las dos. Pensó el malvado. Entonces acompañó un rato a Caperucita Roja en silencio y luego, en un tono más cariñoso aún, le dijo... ¿Me falta mucho para llegar? No. Dijo Caperucita señalando con el dedo. Mi abuelita vive allí. ¿Ves ese tejado más allá de los árboles? Esa es su casa. Todavía es temprano. Y seguro que está durmiendo. Mira esas hermosas flores que te rodean. ¿Escuchas el canto de los pajarillos? Es tan divertido corretear por el bosque. Caperucita Roja abrió sus ojos y vio cómo los rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles y tocaban las preciosas flores que había. Admirada, pensó. El lomo tiene razón. Si llevo a la abuela un ramo de flores frescas, se alegrará. Y como es tan temprano, llegaré a tiempo. Y apartándose del camino, se metió en lo profundo del bosque en busca de las más lindas flores para la abuela. Mientras tanto, el lobo se alejaba entre los árboles a todo correr, dejando a Caperucita sola en el bosque. El hambriento lobo llegó a la carrera hasta la casa de la abuela. El malvado sabía muy bien cuál era el camino más corto. Apenas estuvo frente a la puerta, llamó suavemente. ¿Quién es? Preguntó la anciana con voz fatigada. «Soy caperucita roja. que te trae tarta y leche? ¡Ábreme!» Dijo el lobo afinando su voz. «Entra», dijo la abuela. «La puerta está sin cerrojo. No tienes más que girar el picaporte. Yo estoy muy débil y no puedo levantarme». El lobo giró el picaporte y la puerta se abrió. Sin pronunciar palabra, fue directamente a la cama donde yacía la abuela y se la tragó de un solo bocado. Luego se puso el camisón de la anciana, se calzó en la cabeza su cofia, cerró las cortinas y se metió en su cama. Caperucita Roja se había dedicado entre tanto a buscar flores y escogió tantas que ya no podía llevar ni una más. Entonces se acordó de nuevo de la abuela y se encaminó a su casa. ¿Quién es? Preguntó el lobo imitando la voz de la abuela. Soy Caperucita Roja que te trae tarta y leche. ¡Ábreme! Entra. La puerta está sin cerrojo. No tienes más que girar el picaporte. No estoy muy débil y no puedo levantarme. Caperucita fue directamente al dormitorio de la abuela. Corrió las cortinas y se acercó a la cama. Allí estaba la abuela, con la cofia bien calzada en la cabeza y un aspecto muy extraño. La pequeña casi no pudo reconocerla. ¡Qué rara está! ¡Debe estar muy enferma! pensó. La pequeña se acercó a la cama y le dijo. ¡Oh, abuela! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Para oírte mejor! ¡Oh, abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Para verte mejor! ¡Oh, abuela! ¡Qué manos tan grandes tienes! ¡Para abrazarte mejor! ¡Oh, abuela! ¡Qué boca tan grande y horrible tienes! ¡Para comerte mejor! Y diciendo esto, saltó el lobo de la cama y se tragó a la pobre caperucita roja de un solo bocado. Después de haber saciado su apetito, El lobo se metió de nuevo en la cama y se durmió. Un rato más tarde, un guardabosque pasó con su perro por delante de la casa de la abuela. Se sorprendió al escuchar los ronquidos. Pensó, la abuela ronca pero nunca tan fuerte. Pasaré a verla. Estuvo enferma los últimos días. Me aseguraré de que esté bien. Ven conmigo Dijo el guardabosque a su fiel compañero Ahí pasa algo raro Entró en la casa y llegó a la alcoba Al acercarse a la cama Vio al lobo tumbado en ella Mira dónde vengo a encontrarte viejo lobo Dijo Tanto tiempo buscándote Entonces le apuntó con su escopeta ¡Qué malvado! Pensó, Se ha comido a la vieja señora, pero tal vez estemos a tiempo para salvarla. Así que no disparó. Buscó unas tijeras en el costurero de la abuela y comenzó a abrir la barriga del lobo. Apenas había dado el guardabosque un par de cortes, cuando vio relucir la roja caperucita. Dos cortes más y saltó la niña diciendo... La abuela acostó más sacarla. Había pasado tanto miedo que no hacía más que temblar. Con prisa, dijo el guardabosque a la niña. Ve hasta la orilla del arroyo y trae todas las piedras que encuentres. El lobo puede despertarse en cualquier momento. Caperucita Roja salió corriendo y volvió con un montón de piedras. Con ellas llenaron la barriga del lobo y cosieron la herida. Un momento más tarde, el lobo se despertó y quiso salir corriendo, pero las piedras pesaban tanto que lo hicieron caer. Se arrastró hasta la puerta y salió de la casa de la abuela. Se internó en el bosque y nunca más se lo vio. En la casa de la abuela, todo fue felicidad. Esto hay que celebrarlo, dijo el guardabosque, sirviendo la leche que había llevado Caperucita. ¡No olviden la tarta! exclamó la abuelita, que era muy golosa. Caperucita y el guardabosque se echaron a reír. La abuelita empezaba a recuperarse.